tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y al auditorio de volver Y volver No! чного Zemo sasi